Bueno, vamos a hablar, ya en alguna oportunidad hemos trabajado el tema con, esta, con nuestra próxima entrevistada, eh, hablamos sobre propiedad intelectual. Sí. También vino al piso, en algún momento, a representación de la Fundación Vía Libre mm. para discutir diversos temas que son centrales a la hora hoy de discutir el acceso a las nuevas tecnologías. Mm. Bueno, va a estar de visita en la Facultad de Ciencias Sociales Invitado por la Fundación Vía Libre, también en el marco de la Cátedra de la Ex Cátedra de Datos. No, ahora le vamos a aportar cómo se llama la Cátedra eh, que tiene a cargo a Martín Becerra, eh, mm. uno de las figuras eh, más trascendentes de la promoción del acceso al conocimiento a través de las nuevas tecnologías mm. y de la liberalización de las mismas. Sí. ¿Eh? Es Beatriz Busaniche de la Fundación Vía Libre y docente de Ciencias Sociales. Beatriz, Federico Corvir y Pablo García, las saludamos. Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Bueno, viene Richard Stallman a la Argentina y va a ser la, facultad de Ciencias de, la carrera de Ciencias de la Comunicación y las Facultades Sociales uno de los espacios donde va a estar presente. ¿Cómo es esto? Sí, Richard ya está en Argentina, de hecho hoy está haciendo actividades en, en Bariloche, y estuvo ayer en Uruguay y, bueno, llega eh, mañana por la noche de vuelta a Buenos Aires y tiene varias cosas agendadas, entre ellas una conferencia que me da especial orgullo decir que va a ser en Ciencias Sociales porque es así el lugar, es mi facu, digamos, es mi, es mi lugar donde, donde doy clases y demás. Y aparte que es un espacio donde la figura de Richard Stallman Yo creo que a esta altura del partido es indispensable porque uno imagina que alguien que estudia exactas, ingeniería y cosas por el estilo, en algún punto se topa con esto del software libre. Pero que un hacker, un programador, un pensador de las nuevas tecnologías y de la libertad en, el, en entornos digitales, llegue a dar una conferencia a Ciencias Sociales, me parece que es un cruce de disciplinas que nos debemos de hace rato, digamos, que, que suma Mucho en términos políticos, eh, sí. lo que Richard va a hacer este viernes en la facultad a las seis de la tarde en el auditorio entrando por Franklin, eh, es una charla política, su charla se titula copyright versus comunidad... Y va a hablar de estos temas de los monopolios que restringen la circulación de conocimiento y qué mejor que la carrera de comunicación para ser anfitriona de, de una cosa como esta. Uh -huh. Recordamos un poco, en, en mi época era procesamiento de datos, ahora uh -huh. es tecnologías de la información y la comunicación. En, en realidad el nombre formal sigue sí. siendo taller de introducción... a la informática, a la telemática y al procesamiento de datos, sí. también conocida en la, eh, popularmente como datos, sí. pero la hemos rebautizado como introducción a las nuevas tecnologías de información y comunicación como para, primero que no sea tan largo el nombre y para adornarla un poco a lo que realmente es. Bien, bien. Y también tiene una visita previa. Esto es eh, ya lo está repitiendo, ¿no? Porque el año pasado o el anterior estuvo en la Cámara de Diputados. Sí, en el 2008 había una conferencia uh -huh. en el auditorio sí. del anexo de la Cámara de Diputados invitado por el diputado Macaluce, el diputado, el ex diputado Córdoba y la diputada Nelly uh -huh. eh, que, están, que ellos bueno han estado trabajando en los proyectos de ley de software libre. La diferencia que hay con esta eh, reunión que va a tener el jueves por la tarde en la Cámara de Diputados es que... Un evento más pequeño en cantidad de gente, no se va a hacer en el auditorio sino en, en una de las salas de reuniones de los diputados, pero va a ser con más presencia de diputados y con diálogo con los diputados. La idea es que este encuentro con Stalman sirva para que aquellos que todavía se están oponiendo en duda algunas cuestiones sobre aprobar o no una ley de uso de software libre para la administración pública, Bueno, se saquen las dudas con la persona que más sabe del tema en el planeta, realmente no hay nadie en este mundo que sepa tanto de este tema como él, que es el fundador, el creador del concepto, es el, el alma mater de todo de toda esta movida que ya tiene 25 años de historia. ¿Nos podés contar un poquito de qué se trata, si bien eh, ya es bastante conocida la prédica de más sobre todo cuando se pone la túnica y el disco rápido en la cabeza, no? <risa> Prometo que no va a hacer eso en, la, en, en el en diputado Podrá ser otra cosa, sí. sí. En Sociales sí, lo va a hacer, no tengo dudas que en Sociales lo va a hacer, ¿eh? <risa> bueno, sobre las libertades que, que promueve. Y... Precisamente lo que la gran prédica de Richard Stallman tiene que ver con la libertad de las personas en relación a las computadoras. Uh -huh. Y pensar eh, las computadoras como un elemento estratégico de nuestro día a día. No solo como un instrumento de trabajo, sino como un instrumento que en líneas generales sirve para almacenar nuestra memoria en computadoras y en software. Eh, procesamos toda nuestra información actualmente y conservamos toda nuestra información actualmente. Y además como elemento esencial de la comunicación hoy día, eh, y más ahora, bueno, hablando del tema de televisión digital y toda esta cuestión. Eh, lo que él propone es que los programas de informáticos, el software, sea libre en términos de que se pueda usar con cualquier propósito, que se pueda estudiar cómo está escrito y se pueda adaptar a las propias necesidades. que se pueda copiar y reproducir copias y repartir copias idénticas de los programas, que se pueda mejorar y redistribuir versiones mejoradas. Uh -huh. Esto aplicado al software nos ha dado, por ejemplo, eh, la posibilidad de tener hoy computadoras que funcionan íntegramente con software libre, desde el, todo el sistema GNU con Linux, eh, navegadores como Mozilla Firefox... Open Office, hay un montón de programas de, de uso cotidiano que respetan estas libertades y que hacen que, que podamos usar nuestras computadoras eh, para todas las cosas que necesitemos sin necesidad de, eh, digamos, entregar nuestras libertades a cambio. Ya se sabe, hoy justo la Presidenta de la Nación anunció la incorporación al sistema educativo de laptops. ¿Se sabe qué sistema operativo van a utilizar? ¿Todavía no se ha resuelto? Sí. mira, lamentablemente, y esto la verdad es que es, es una tristeza ver lo que ha pasado, eh, por lo menos lo que he leído hoy en Página 12, uh -huh. eh, dicen que las computadoras van a venir con Windows 7, uh -huh. y que además van a venir con un sistema antirrobo, y pedir que se les cambie el sistema operativo. Por lo tanto, lo que están haciendo es poner un candado a las posibilidades de aprendizaje de las generaciones. No de las nuevas ocurre, generaciones no es lo que ocurre con el proyecto Seibal en Uruguay exactamente, aquí se está diciendo que se toma como ejemplo el modelo de Uruguay cuando en Uruguay el plan Seibal se ha hecho íntegramente con software libre y de hecho ayer Richard estuvo en reunido con gente de presidencia de Uruguay se iba a juntar con Mujica pero uh -huh. gente de Mujica Argentina hizo que se, que se suspenda esa reunión pero se reunió con el secretario general de presidencia de Uruguay Y hoy día, en la portada del sitio de presidencia de Uruguay, hay una fotografía de Richard Stallman y un compromiso de la presidencia de Uruguay de fomentar el software libre y migrarse toda la presidencia a, a sistemas libres. Mira, para quienes no conocen de qué se trata esto de eh, los licenciamientos, las formas de licenciamiento y de distribución, eh, tanto de software como de contenidos que circulan por eh, Todas las plataformas digitales, los teléfonos celulares, la WWW, Internet, lo que fuera. Eh, ¿Qué es nu por un lado, y Creative Commons, por otro? Bien, el asunto es así. Todas las, el, lo que son las expresiones de ideas, una novela, un poema, una canción, una línea de software... se regulan legalmente bajo el sistema de copyright o derechos de autor. Aquí uh -huh. en Argentina nos regula la ley 11.723, también conocida como ley noble, uh -huh. porque fue escrita por Roberto Noble cuando era legislador. Uh -huh. eh, por eso también es, es bastante, bastante prototípico esta, esta cosa de... Eh, leyes que fomentan monopolios digo, Reco, cualquier relación no es sí. casual era, eran épocas de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires y <risa> era un connotado fascista eh, claro, va por eh, mi cuenta igual, si, si querés trabajar en Clarín bueno la cuestión es que esta, estas producciones culturales están reguladas por copyright y las regulaciones de copyright o de derechos de autor como la 11.7.23 son re represivas y restrictivas En todo, no tienen excepciones. Ellas dicen que está terminantemente prohibido copiar, modificar, eh, redistribuir sin autorización escrita de los autores uh -huh. las obras culturales. Está prohibido hacer copias, eh, está prohibido un montón de cosas. O sea, la norma es la prohibición. Uh -huh. Lo que ha hecho Richard Stallman, que es el, la gran, el gran aporte, el, el aporte más sustantivo que ha hecho Richard Stallman, es diseñar un modelo jurídico por el cual las obras que están bajo los términos del software libre, o por ejemplo algún tipo de licencias Creative Commons, o por ejemplo la Wikipedia, uh -huh. eh, se puede está permitido redistribuirlas. Uh -huh. Todo este tipo de obras van a tener en sus cláusulas una leyenda que dice usted puede usar, puede redistribuir, puede estudiar cómo está hecho, puede aprender cómo está hecho. puede modificarlo, puede redistribuir las mejoras. Y al ser contratos entre partes, que eso está reconocido en la pirámide jurídica argentina, positivista y dura, ¿no?, tiene estatus legal. Eso tiene estatus legal porque es un permiso escrito del sí, autor. Sí, claro. La ley de derecho de autor dice, usted no puede copiar... salvo que tenga permiso escrito del autor. Bien. Cuando vos recibís una copia de software libre, esa copia de software libre que recibís viene con un permiso escrito del autor que te dice que podés copiar. Bien. Es un hack legal, es, un, es una grieta explotada en favor de la libertad. Bien, bien, bien. Que funciona, que además está validada en la corte en Alemania, en Estados Unidos. O sea, que además, cuando hubo que defenderla en estrados judiciales, Te dijo, esto es perfectamente válido. ¿Por qué? Porque el autor está diciendo que esto es de libre distribución y de libre copia. Por lo tanto, es legal. Bien. Ahora... A, lo que, a lo que yo creo que es un poco más difícil probar es a los contratos de adhesión, esos que traen las licencias de software privativo, uh -huh. que te hacen aceptar términos antes de que tengas la oportunidad de leerlos. Bueno, sí, generalmente nadie <risa> los lee, por otra parte. Eh... Otra consulta, el jueves entonces a las 5 de la tarde en una sala del anexo de la Cámara de Diputados va a haber diversos legisladores vinculados a el llamado bloque progresista de izquierda, ¿no? Los 11 diputados del proyecto Sí, Azul. Sí, sí, sí, va a sí. estar este grupo, pero bueno, también hay confirmados algunos diputados de otros partidos. La la invitación ha sido amplia a todos los bloques, eso hay que Hay que decirlo, la invitación salió del despacho de Macaluce justamente porque él es el gran impulsor en este momento en la Cámara, uh -huh. pero, pero tenemos confirmada presencia de varios legisladores de otros bloques. ¿Es el impulsor de, de, de, qué, pro, de qué proyectos de ley? De, él está impulsando un proyecto de ley que lo retomó en el año 2006, que ya venía con alguna carrera en el Parlamento y siempre cajoneado por algún lobby, Eh, que es un proyecto para que la Administración Pública Nacional utilice software libre Ajá. y, y además, eh, estándares abiertos en la comunicación con los ciudadanos. Bien. Eh, eh, Quería pregunta... pasar otro un par de avisos como para que la gente se quede tranquila que va a haber eh, eh, lugares donde ver hasta A ver, Está, el miércoles a las 5 de la tarde en Diputados, que esta va a ser complicada de entrar porque la sala es chica y, bueno... Perdón, miércoles o jueves 8? Eh, jueves, jueves, jueves 8, perdón, sí. jueves 8. El viernes a las 10 de la mañana para todos aquellos que estén por zona norte sí. va a estar dando una charla muy similar a la que va a dar en Diputados porque va a ser sobre el mismo tema de software libre en administración pública en el Consejo Deliberante de Vicente López uh -huh. donde también están impulsando una ordenanza de este tipo. Uh -huh. Y a las 6 de la tarde, recomendamos llegar temprano, porque en general las charlas de Richard suelen ser eh, multitudinarias en, en términos de gente. Eh, a las 6 de la tarde del viernes en Ciencias Sociales, allá en Parque Centenario, esa charla va a ser sobre copyright versus comunidad, va a ser una charla bien filosófica, de un buen rato, en general las charlas de Richard son en español, Y se toma sus dos horas, más o menos, para conversar con la gente, responde preguntas, hace su show de túnica uh -huh. y, y aureola. No es un disco rígido, es una aureola. Uh -huh. <ríe> y después va a estar el día 14 en y. Va a ir por Bahía Blanca, entre medio, después va a estar en Rosario también, va a estar en Tandil. Todo Pero esto bueno, lo para... podemos encontrar en el sitio de la Fundación Vía Libre, ¿no? Eh, toda la agenda completa está en el sitio de Vía Libre. ¿Cuál es? Es www.vialibre.org.ar Bien. Bueno, Vía, te agradecemos como siempre que nos aclares. todo este panorama del universo digital, que es bastante complejo, pero necesario comprender, a vida cuenta, que estamos asignados por las nuevas tecnologías. Y sí, y sí, sobre todo para la gente de comunicación, que van a decir, pero ¿qué tiene que ver esto con comunicación? No tengan miedo y vénganse, que no va a haber nada técnico, nada que no entiendan, es pura pura política, pura filosofía, y es más vale que lo entendamos antes de que nos pase lo que nos ha pasado hoy con este proyecto de... que es una oportunidad perdida, realmente un proyecto de esa envergadura con todo con Microsoft es la verdad es una tristeza el día de hoy. Sí, tema pendiente el año pasado se trató En, la, en, en el Congreso de la Nación una agenda digital que no dejó prácticamente ningún resultado, ¿no? Es otra de las cuestiones pendientes. Sí, sí, sí. sí. La verdad es que, bueno, el, el Gobierno Nacional tiene una tiene una dificultad en, estro, en ese sentido y es que no tiene una política clara hacia un lado o hacia otro. Entonces se encuentran proyectos interesantes como, por ejemplo, el INADI. El INADI está haciendo todo su plan de inclusión digital uh -huh. montado sobre software libre, Eh, o como algunas cosas, como el tema de televisión digital, que la norma brasilero-japonesa, japonesa-brasilera o como sea uh -huh. el orden, eh, permite que haya mucho software libre en las set-top boxes. Uh -huh. eh, en ese campo hay cosas que se están haciendo muy bien. Lamentablemente los cañones de Microsoft siempre están apuntados a la educación porque esa es su manera de asegurarse los mercados a futuro. Bien. gracias Bea. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Beatriz Busaniche de, de la Fundación Vía Libre y docente de Ciencias Sociales respecto del software del libre. digo los hackers son buenos. Usted que me decía que eran malos. que es. son buenos los hackers. Ay.